Señales del fin del mundo. Y atención a esta noche a señales del fin del mundo con Javier Seullano. Javier, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estáis hermosos? Y una de las señales del fin del mundo, una de las cosas que nos dicen los tiempos es que hay alguien que se ha vuelto loco o, o algo. Bueno, el mundo, parte del mundo se ha vuelto un poco... Un poco tonto, ya ¿no? Y hemos sí. empezado con la extinción de la gallina ya, sí. en o sea, esto es una historia, vamos a ver. Un hotel rural, eh, va la gente y protestan porque en un hotel rural cerca, en ese pueblo donde se encuentra en el hotel rural, a las seis de la mañana, a una hora intempestiva, los gallos cantan. Los gallos cantan, claro. Bueno, como y, tiene y que ha tenido ser, una, difusión una difusión inmensa. Ha salido sí, en, la, sí. en, en, en las noticias de todas las canales de televisión, esta noticia. Lo que ocurre que si sí ha surgido por ahí una, la noticia está un poco desconfigurada, por así decirlo, de, de origen. Eh, si sí existe, la noticia existe como tal, pero la noticia que nos ha llegado y que hoy vamos a tratar aquí un poco, porque está además contada de una forma un poco eh, divertida y muy subgéneris, de un youtuber Eh, ...asturiano... ...es un pastor de los Picos de Europa... ...que comenta esta noticia... ...pero él no sabía como muchos... Eh, ...al principio... Mm, mm, ...creímos que la noticia... ...era que un juez había dictado... ...una sentencia para eliminar un gallinero de las cercanías de una, de, un, de un hotel rural, una casa rural, en un La pueblo estudiado. Es no es un juez, que, no hay jueces. Eh, ha denunciado alguien, pero bueno, eso ya es, es Es el ayuntamiento del pueblo bueno. el que eh, a instancias parece ser del dueño del, del hotel, esto sí, eh, eh, ha ejercido, eh, bueno, quiere cerrar el gallinero, no hay un juez. Y la causa es que el gallinero es ilegal, es decir, no tiene los papeles, no es que las gallinas sean ilegales, estamos lo de siempre, sí, sí. Eh, eh, es que el gallinero bueno. no tiene los papeles, las licencias municipales de ese pueblo para Esas, ese, ese, esa eh, eh, eh, um, empresa ese, ese, ese eh, eh, gallinero Vaya. esté en ese, en ese sitio el video, esa explotación el vídeo ha, ha tenido una difusión enorme, enorme es, un... es divertidísimo la forma de comentarlo y la realidad que y luego, tiene más razón la, bueno, que un santo exacto el, exactamente, y ha pues tenido que... muchísima difusión nos hemos reído muchísimo Mucho, aunque dice, verdad es, es como puños verás como puños en un En, en, ...en asturiano... ...en un lenguaje con muchas palabras en asturiano... Sí, ...y es sí, muy sí. antiguo... Es, ...es un youtuber, es un pastor de Picos de Europa... ...que ya es famoso en, en Youtube porque él se, se, se graba con su telefonillo en, en el campo, con sus con sus animalillos y tal, contando, bueno, lo que lo que de verdad es esa, esa España que eran los políticos en, en, que, en, en estas épocas de, de campañas que ha habido y que hay y tal, lo que han llamado intentar para intentar ganar esos votos de la España perdida, la España olvidada, la España rural, ¿no?, que existe y que tiene más razón que un santo, si te parece. Nel Cañedo, bueno, el el Cañedo se llama, así eh, comenzaba ese vídeo que tiene una difusión enorme sobre este asunto tan terrible eh, comenzaba así el vídeo Chuchos estamos llegando al pueblo y estamos en temporada vacacional así que ya sabéis, tiráis todos los pedos aquí que nada más que entremos en lo que y el pueblo no se pueden tirar pedos que molestamos a los turistas y así vamos a acabar, gente del pueblo así vamos a acabar porque resulta que ya la semana pasada esta, esta semana para mí que fue una noticia que me llamó muchísimo la atención que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas de cuyo nombre no quiero acordarme pero que responde a las iniciales JMG y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España de miráis la hemeroteca de esta semana y, y ya va a aparecer y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis resulta que el tipo denunció a un vecín porque al lado de su hotelito rural tenía un espites Y hay un gallinero con un espites. y claro, los pitos canten son el despertador de la naturaleza y coño que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos porque cantaban a horas intempestivas en fin Tiene toda la razón del mundo no los pitos son los gallos evidentemente sí, sí, sí. en asturiano sí. y claro los, los, los gallos pites. Los, la, la, las pitas son las gallinas los pitos son los gallos sí, o sea, son, sí. entonces tiene toda la razón del mundo porque claro, los pitos cantan son la, son como él muy bien dice son el despertador de la naturaleza las cinco ¿no? de la mañana, claro, cantan y, y, y, y claro eh, eh, eh, esta semana el lunes por en, en el programa de, de julia eh, ya eh, eh, se encargaron de mm, matizar Esta, esta, revista, compañeros, esta noticia de nuestros compañeros que están en el programa de Julia de, de, um, eh, f, eh, ¿cómo es? Julia eh, Laonda eh, no, pero esos son los de Bulos eh, sí, Maldito, maldito Bulo no, eso es Maldito porque no me salía la palabra pues ya se descarga, eh, encargaron de, de matizar la, la, la noticia porque la noticia sí existe como tal, pero en un principio llegó como que había una sentencia judicial no, no es así, no hay ninguna sentencia judicial, si sí hay una eh, denuncia ante el ayuntamiento y es el ayuntamiento el que ha tomado cartas ha eh, eh, emitido eh, una orden municipal sobre que esta explotación pero tiene es que cerrar que... pero eh, eh, porque se se el, el volumen se ha llegado se ha medido por ¿no? parte del las el departamento correspondiente del, del principado de asturias eh, eh, la, el nivel sonoro de los gallos cantando <risa> a las tantas, a las cinco de la mañana y la verdad es que les... no no parece de que los gallos el gallo canta pero <risa> cantan, cantan, claro. porque los niveles de, de medición sí. han llegado a, a más de 80 decibelios, claro que a esas horas de la noche. Eso bueno, es un pueblo. No que, las es que, estamos... que tienen en la cabeza algunos claro. de los que van a ese turismo Esto. rural. Estamos en un, un pueblo, es un pueblo y tiene lo, lo, lo que tiene que haber son gallos y como claro. muy bien dice Cañedo, que vamos a seguir escuchándole, es que tiene que haber eh, eh, eh, gallos, gallinas, tiene que haber perros, tiene que haber ovejas, tiene que haber tractores. Yo hace relativamente poco estuve en un pueblo de. ...cercano en la Sierra de Madrid... ...Peguerinos, un pueblo precioso... ...y en, en, en la terraza de un bar de allí... ...pues está el perro, el gato... De, de, de, de, de, ...que hay ahí, de los vecinos... ...que están sueltos... En, en, ...y entonces vinieron, entre, entre otros... ...más gente de la ciudad como nosotros allí... ...y entonces unos, eh, un grupo de señores y señoras... ...con su niño, pues decía que les molestaban los perros... ...y entonces, pues eh, claro... Lo, ...otros que estábamos en otras mesas... ...dijeron, no señora, el que molestan... ...los que molestan son ustedes... ...o nosotros que venimos de la ciudad... ...los molestamos a los perros de los pueblos... ...y a los gatos de los pueblos, es justo al contrario... Seguimos no seguimos son ellos, ¿no? Seguimos Venga. con él... ...resulta que el pollo molesta... ...pero el chunda, chunda, chunda, hasta las 3 de la mañana... ...o las 4, o las 5, o las 6... ...o amanecer allí con chunda, chunda, como ya vi yo... ...eso no molesta... ...pero luego que pase el tractor, pero delante de casa... ...a las 4 de la tarde, a la hora de la 7, sí, claro... ...porque como estuvimos hasta las 7 de la mañana... ...de comedia, luego hay que dormir la siesta... Desde las doce hasta las doce de la noche para volver a recuperar otra fiesta. Ya, claro. Entonces el tractor molesta. Ya cago en la puta que me parió. Pues tiene toda la razón. Es que no le podemos decir vamos, Lo dice de una forma tan. Él se indigna, se va indignando sí, sí, sí. según va. Bueno, en es, el video es tremendo. Eh, el video es muy divertido porque empieza, eh, cuando dice lo de los chuchos y los pedos, se lo refiere a los chuchos que no entren en el pueblo tiéndose pedos, porque a ver si va a haber alguien que les va a denunciar por, malos, por los pobres animales. ¿no? Y él va por el campo, va por un bosque y según va andando con sus perros, sus, sus eh, rebaños y tal, pues se va grabando y luego lo cuelga en su cuenta de, de YouTube y tiene otros otros vídeos también, y casi siempre tiene, pues eso, la, la, el, el, el, el, la razón de su parte, tiene eh, esa razón que da el, el sentido común, ¿no?, que no hace falta ser, eh, tener estudios avanzados ni ser eh, eh, astronauta que ha pisado la luna para tener un sentido común que lo da, eh, vamos, el, el, eh, la vida por así, ¿no?, y la verdad es que en el cañedo tiene toda la razón del mundo. Lo seguimos oyendo, sí, ¿no? sí tenemos Venga, algún corte vaya. más, ¿verdad? Pues lo rural en contraposición con lo urbano tiene unas características determinadas y entre esas características está que en los pueblos hay pites y hay vaques y hay tractores y hay cuchu. Y Entonces, les pites y los pollos pues canten, les vaques caguen, los tractores meten ruido, etcétera. ¿Quéye? Que tú cuando vas a Madrid a Xijón a o lo que sea, a un hotel ¿Ocurre te ir al dueño del hotel a preguntar o a protestar porque mete ruido los coches? ¿Porque meten ruido los camiones de la basura a las dos de la mañana? ¿Porque mete ruido el chigradabashu? ¿A que no se te ocurre? ¿A que no? Lo que sí falle es poner en las sugerencias o, o, o en las opiniones que el hotel estaba mal aislado de los ruidos. Pues eso es lo que tienes que hacer tú sinvergüenza, cara dura, que tienes más cara me cago en Dios que espalda lo que tienes que hacer es invertir me cago en Dios y poner sí. ventanas como Dios manda sí. se, se, se un ahí lo, lo, se, lo mejor y sí, lo mejor es la solución que sí, da sí. La, la solución que da al tema pues Majo tuviste suerte tuviste suerte porque si das conmigo me cago en Dios si das conmigo yo les pites quitaréles ahora que compro media docena de castrones enanos y te los meto allí en el gallinero todo el verano, me cago en Dios con dos o tres cabras calientes amarradas al otro lado y cuando me denuncien los castrones compro un burro entero y lo amarro allí, me cago oye, en Dios oye, que son los castrones sí, bueno, otro, eh, para que esté allí toda la noche Y cuando me denuncies el burro, agarro un xerxeote viello, lo meto y lo rebozo bien pela polvorina de las cabras, Madre que se mía. cargue bien de inquilinos, y te lo tiro para ventana. <risa> y todos los inquilinos del hotelito rural no van a protestar por el ruido, pero van a estar bailando más de un mes. Se acabó, volábi. vida el juicio todo tipo de el, improperios el, el, que evidentemente no se pueden. Y puede las solución es Pero, impresionante, eh, impresionante que eh, les va a eh, la vida a los inquilinos sí, del hotel sí, rural, el, sea el, como el sea, vamos, sí, sí. El burro, los como es, los, los castrones, los, los yo no sé los En Babble. En fin, que cuidado los inquilinos de ese hotel, los que vayan a ese hotel rural y que si hay hay pites y pitos ahí cantando el de la mañana, pues que se aguanten un poquito, que están en un pueblo, hombre. Claro que sí, y tenemos que ser un poquito más eh, lógicos eh, con eh, la circunstancia. El hecho, el hecho es eh, lo llamativo, ha tenido una difusión inmensa por este vídeo, por la forma que él lo transmite, pero el hecho de que haya gente que haya protestado pues por eso, que se han llegado a medir los cánticos entre los gallos, ochenta sí, sí, sí, sí. ...cánticos <risa> gregorianos... O, sea, o los cánticos, o los pitos, o el despertador, pero bueno, no los pites, los bueno, pites. No, los pites es, que van a es, llegar es, ahora, van a llegar tremendo. los pites. Los pites de las cuatro de la madrugada en Onda Cero. La Rosa los Vientos se vuelve mañana a partir de la una y media, las doce y media en la comunidad de Canaria. Muchas gracias a por haber estado ahí, escuchamos las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. esta mañana. Y que siga habiendo muchas gallinas.